Hola, un saludo especial. Buenas tardes en América, buenas noches en Europa. Les habla Jairo. Estamos con Juan Carlos en Tertulia de la Carta. Acabo de quedar en cuenta que no le cambié el título a la, a la presentación eh, de ese concepto que se acuñó precisamente el viernes pasado en, en el espacio de Diego y Marcela, el cual amablemente Juan Carlos nos acompañó. y me encanta ese término de tertulia a la carta, por el doble significado que tiene de, de carta, de ordenar, de pedir, de seleccionar y, y pues las personas que de alguna forma conocemos y estudiamos la astrología con la carta astral o el mandala entonces, un saludo especial, creo que ya nos están escuchando y oyendo bien y saludemos a nuestro querido amigo Juan Carlos, hola Juan, ¿cómo estás? Hola Jairo, buenas tardes gracias por estar otra vez en tu espacio de Astrología es así de simple. Hoy eh, en nuestro tertulia de la carta, eh, sí. logré abrir el, el chat de manera grande para que las personas que quieran escribirme por ahí, voy a estar también muy atento. Aportemos eh, audiencia, desde donde nos están escuchando. Aquí Marcela nos dice que es de Manizales, y me gustaría también que nos... Escribieran por el chat desde qué ciudad están conectados. Por favor, las personas que conozcan y manejen la herramienta. Pues bienvenido a las personas que están. Acá tengo Ana Ranquejo, Ana Requejo, perdón, Andrea Ramírez, Ángela Ruiz, Cristina Hoyos, Fina Torres, Marcela Rodríguez, Marcela Vargas, Mariel.. Goyino, Marta Cecilia, Noemí, Yajaira, bueno bienvenidos a este espacio. Ya nos están diciendo Bucaramanga, México, Cali, ya estoy identificando también, Mariel creo que está en Buenos Aires, Yajaira está en Venezuela, listo Juan, entonces voy a cargar el software que teniste que, que querías. Pues como nos hemos podido dar cuenta con nuestras noches tan iluminadas por la luna llena, estamos en una luna llena que ocurrió el 12 de, de septiembre, y hay dos reflexiones que me gustaría hoy poner en, sobre la mesa en nuestra tertulia. Una es el martes 13 que acaba de pasar ayer, bien interesante porque es un día que termina teniendo muchos mitos a nivel latinoamericano, eh, a nivel anglosajón es más como viernes 13. Y para iniciar quiero como, como, como que analicemos ese símbolo a la luz de símbolos astrológicos. Si nos damos cuenta... Aquí yo me estoy devolviendo en el, el tiempo para poner la luna en oposición al sol. Ajá. Si nos damos cuenta del camino del sol... El Camino del Sol es de 12 signos del zodiaco según, la, según los, la esquematización que hace la astrología. Un signo por cada mes. El Sol recorre entonces 30 grados por mes. Pero fíjense que la Luna recorre... Eh, los ciclos de la Luna son de 28 días. Por lo tanto, mientras que en todo un año el Sol tiene ciclo de 12 signos del zodiaco la luna tendrá signos de 13. Luego el 13 es un, es un sinónimo de los ciclos lunares, los ciclos instintuales femeninos. Es bien interesante cuando lo unimos con el martes, que es día de Marte, día del guerrero. Eh, miremos un poco quién es Marte, quién es Ares en la mitología. Marte es eh, nacido de una furia de Hera. Resulta que Zeus y Hera son esposos, y Zeus, de su cabeza, nace Atenea. Hera se enfurece tremendamente de que Atenea nazca sin necesidad de mujer, y ella hace lo mismo pero con Marte. Entonces Marte nace de ella sin necesidad de varón. Bien curioso porque pues, la energía marciana termina siendo, el origen termina siendo como de la furia de de la feminidad agredida. Y entonces cuando unimos el sino, el símbolo de Marte de martes y el símbolo de 13 <ríe> la luna, los símbolos lunares, podríamos decir que es un día bastante instintual. Claro, en las en la antigüedad decían que ni te cases ni te embarques ni ni vendas ni hagas nada en los martes 13, ¿no? No sé cómo te acuerdas de ese dicho, Jairo. Uh -huh. Sí, sí. Tú lo debes saber porque naciste en un martes 13, ¿verdad? Para mí de no buena suerte, sí. <ríe> de mucha energía. Sí. El martes 13. Allá hoy justamente que nuestra nuestra cultura tan patriarcal racional Eh, evitamos todo lo que, que tenga que ver con lo instintivo y lo instintivo es necesario para nuestra supervivencia lo instintivo nos da los apetitos los de clases tenemos bueno, necesidades se te está yendo un poquito la, la como nos reparamos como Lo no recibimos. No me escuchas. Se se está yendo un poquito tu señal. Está como entrecortada. Señal? Parece que salgo de tu conexión. Hacer el No se te escucha todavía bien. Bueno, parece que Juan tiene problemas de conexión. Aquí aparece offline. Bueno, tengo unos minuticos mientras regresa. No nos no estaba escuchando bien, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, pues eh, estaba haciendo una reflexión simbólica sobre el día martes 13 que acabamos de pasar ayer. Eh, sobre por qué puede haber tanto tabú al respecto de esos días. y lo que se une es eh, ver cómo el sol cumple un ciclo de 12 meses en su movimiento por el zodiaco y la luna cumple un ciclo de 13 meses por el movimiento por el zodiaco. Luego el número 13 es un número lunar y la luna, como sabemos en nuestro en el tema natal representa la parte instintiva, la parte nutricional que nos restaura, que nos regenera, que nos recibe Y por otro lado, Marte, eh, es regido por el planeta Marte, o sea, Martes, por el planeta Marte. Y Marte también tiene que ver mucho con, con todo y que es un signo muy fálico, muy masculino, tiene que ver también mucho con los orígenes femeninos, porque en la mitología griega, cuando Zeus saca de su cabeza a Atenea, era, eh, no le gusta ni cinco esa situación porque... no concibe que nazca un ser viviente sin la energía femenina. Así que ella, de la furia que tiene, hace lo mismo, pero con Marte. Lo saca de sí misma sin necesidad de varón. Luego, el origen de Marte de por sí es, es, es, es, es representa a nivel simbólico una energía femenina frustrada y dañada. Digamos que es como la furia de donde nace. Luego, la combinación martes 13, digamos, es como el mejor día para poder abrirnos a los influjos instintivos, a los flujos instintivos, es decir, eh, en nuestra sociedad patriarcal, muy racional, hiperracional diría yo, eh, infortunadamente obviamos la parte femenina, lunar, la parte nutricia, eh, la parte que acoge, que recibe, que ama, Y eh, un martes 13, yo diría que es, eh, podríamos hacerle un honor a, a, a recoger esas, esas emociones tan difícilmente catalogadas en nuestra sociedad. Luego, por eso pienso que martes 13 lo muestran como el día del terror, o el día de, del miedo, o el día de hacer películas de terror, porque oh. definitivamente la parte femenina está tan frustrada en nuestra sociedad que se ha vuelto terrorífica en el sentido de, de no darle un espacio adecuado o el espacio que se merece. Pues ese es como un inicio de reflexiones en, en esta tertulia. Súper. Pues ahorita que hablas de lo femenino, fíjate, hoy yo publiqué una reflexión en, en Facebook referente a la importancia de, de, de tomar decisiones en base a, a lo que el corazón nos indica. ¿Sí? sí más o menos esa es como, como la reflexión y me llamó muchísimo la atención que el 100% de la retroalimentación que tuve fue de mujeres o sea, mujeres fueron las que hicieron el, el, el, el like, it, el me gusta y los comentarios también fueron de mujeres y eso es algo que normalmente encontramos en estos espacios pues, bueno, no, no solo es, bueno, en la astrología de pronto no tanto, pero en lo que es autoconocimiento y crecimiento personal el, yo diría un 80 un 85% de las de las personas que participan son mujeres. Eh, yo estoy seguro sí, es que hay mucho hombre que se identifica y que lee y que mira, pero, pero de pronto el manifestarlo, el incluirlo, no, no es tan fácil, no es tan tan como tan natural, ¿no? Y yo lo digo por experiencia propia, o sea, yo, yo tampoco es que, que, que haya ese. que haya. se me haya pasito me están diciendo. Ahí tú como me oyes, Juan. ya te escucho un poco mejor sí. ok eh, ese ese ejercicio yo no es que lo esté haciendo ahorita yo la verdad desde el 2004, desde el 2005 bien, vengo haciendo un proceso muy personal de, de, de manejo de emociones y hoy en día considero que va por buen camino todavía hay cositas que a uno le faltan pero pero ya es de una forma natural que fluye no entonces ese ejercicio también lo, lo quería yo compartir De, de empezar a involucrar un poco más la al género masculino en estos procesos oye mira, hay una, una anotación interesante de Mariel eh, referente a lo que tú comentabas del martes 13 no sé si la quieres leer sí, pero pues no la veo a ver por dónde estoy, estoy vete en view chat y sí. si quieres la, la puedes arrastrar la ventanita y maximizarla para, o, o cambiar el tamaño para que la puedas creo que el problema es que no tengo como ah pero ya le doy no qué pena ahora sí ya ahora ya te debe a aparecer era problema mío bueno se han venido Conectando más personas, Sandra, Verónica, ya les digo las últimas personas que han arribado, José, Carlos, Germán, al fin ya le pronunció bien el nombre, <ríe> Luis desde México, Alida, Andrea, Marta, hay varias Martas que nos acompañan, y se sigue confirmando la estadística, ¿no? Tenemos más mujeres que, que hombres. Sí. ¿Ya puedes ver la, la, la reflexión de Mariel o el aporte de Mariel? No, léelo tú porque no lo veo desde aquí. Ok, si quieres ve mirando chat. Eh... Solamente un chat vacío. Ah, okay, vete a Dashboard. Ah, claro, correcto, sí. Dashboard y Questions. Ya se en el número de questions. Ok, eh, tenemos todo lo malo, que puede ser un martes 13, viene de una leyenda nórdica. que cuenta que doce dioses buenos fueron invitados a una fiesta de presentación de Balder, de el joven hijo de Odín y Frigg, y que Loki, dios de las mentiras, que expresamente no había sido invitado, logró colarse en la fiesta, siendo el dios número 13, y esa noche él mismo dio muerte a Balder. Todo lo malo que puede ser en un martes 13 viene de una leyenda nórdica que cuenta,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 a las a las todas las brujas pero solamente tiene doce platos y las doce la treceava bruja que llega en el momento en que todas las brujas le dan una un gran poder a la hija nueva que nace llega la última la treceava y por la furia de que no tenía su plato y no la habían invitado pues le, le da una maldición a la niña no de Blancanieves Luego, no me la sabía creo que sí creo que sí No estoy muy seguro. ¿Del de, de me... original? <risa> ¿No sí. de la versión Disney? <risa> en, la que yo me en, todo caso, en todo caso, me parece a mí que, que en, en nuestra hiperracionalidad ignoramos esa parte instintiva tan importante y, y tan salvadora de nuestra vida. Es decir, la parte instintiva es la que aparece en el momento de una crisis, de un temor, de una angustia y es la que también nos puede sacar Y librar de cualquier situación cuando uno dice no supe qué hice, pero lo logré hacer y me salvé. <risa> ¿Sí? okay. Es una parte que no piensa, digamos, que actúa. Es nuestra parte también animal, llamémosla. ¿Sí? Super. Bueno, Juan, aquí estamos viendo en pantalla eh, astrológicamente y astronómicamente el concepto de luna llena, que la luna llena es la posición del sol a la luna. Eh, astronómicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vemos la luz del, del Sol con la Luna? Pues porque están opuestos, o sea, en términos prácticos, el centro aquí donde estoy poniendo este puntito amarillo es la Tierra. Entonces nosotros Correcto. estamos viendo la Luna y detrás de la Luna está el Sol. Lo que estamos viendo es la, la luz del Sol reflejada en la Luna. Ese es el concepto sí, de Luna sí llena. Entonces, fíjense que astrológicamente con una, un, un diagrama de estos o de cualquier software, uno fácilmente identifica ese momento Y ese momento se dio a las 9.55 hora, hora Greenwich. Esto aquí yo lo calculé fue para Greenwich, uh -huh. que vendrían siendo sí. las 4.55 hora Colombia o las 7.55 del lunes o martes, ayer fue, el lunes fue 12, ¿no? Sí, el lunes 12 de septiembre. Y ya por la noche lo que nosotros vemos, voy aquí a adelantar esto, voy a ponerlo aquí hora Colombia. Eh, cuando nosotros lo.. lo Cuando nosotros vemos en, en nuestro, nuestro sitio de residencia, lo que estamos viendo nosotros es, es la luna. O sea, ya la luna, por ejemplo, en este momento a las 9 de la noche de septiembre 12, esto está sobre el horizonte y estamos viendo la luna. Entonces, normalmente la luna llena es aparentemente se ve más grande cerca al horizonte, o sea, en el caso de Colombia hacia las 6 de la tarde. Esto es por un efecto de refracción que cuando está cerca al horizonte... aparentemente los objetos celestes tienen a ser más grandes, o sea, o en el momento del del atardecer o en el momento del alba, de, de, perdón, en el momento del almanecer o en el momento del atardecer que sería hacia las cinco y media seis de la mañana, los objetos en el cielo tienen aparentemente cercanos al aparentemente, horizonte, exactamente, Exacto. porque sí, esa reflexión es bien interesante, Jairo, porque cuando están en el horizonte, hay con qué comparar los tamaños. Ah, súper. Es decir, cuando tú ves la luna saliendo a través de una montaña, por ejemplo, tú ves la montaña en comparación de la luna y dices, wow, qué luna tan grande, o la ves al lado de un edificio y dices, wow, qué luna, ¿sí? Entonces, uh -huh. cuando la tienes en el medio cielo, uh -huh. eh, cuando está ahí arriba exactamente, no no hay punto de comparación, Lo único que, los únicos campos de comparación que tienes o son las nubes o son las estrellas, entonces eso hace que tú la veas más pequeña, pero un ejercicio interesante para ver que la luna es igual de grande es por ejemplo coger un esfero, mirar la luna y medirla con el esfero medirla a las 6 de la tarde o en la mañana en la ventana, uno apoya en la ventana ¿eh? exactamente, la mides con el esfero o en la ventana y después cuando la tienes hacia la medianoche en el medio cielo pues la vuelves a medir y vas a darte cuenta que es el mismo tamaño Ah, el todo, el todo es percepción si ¿sí? la percepción que uno tiene con la que uno ve uh -huh. bueno y qué era lo que querías decir de la luna nueva que ese momento también eh, sí pues eh, aquí aquí nos están mostrando la luna llena que fue el lunes uh -huh. y 14 días después que si sí, 14 días después de eh, la nueva los si sí, quería hablarte más que todo de los de los símbolos del símbolo lunar El símbolo, el símbolo lunar es bien interesante porque la luna tiene cuatro, cuatro estados, que es la luna nueva, que es cuando está el sol y la luna pegaditos, ¿sí? que es el cuarto creciente, cuando está en cuadratura. Que es este momento. Ahí aquí están, está la luna nueva. Ahí están pegaditos. Esa es la luna nueva. Va a avanzar aquí días, se va a avanzar días, entonces siete, aquí empezamos a avanzar y ahí empieza ya cuarto creciente. Que se llega a la primera cuadratura, ¿no? Que son siete días después. La primera cuadratura, sí. Uh -huh. Ahí sería más o menos... Esa es cuarto creciente. Uh -huh. Están separados, fíjense, están separados aproximadamente Entonces, los, los 90 grados. Miremos eso a nivel simbólico. La luna nueva representa una semilla. Sí, representa el inicio de lo que va a suceder durante ese mes, durante esos 28 días. La luna nueva eh, nos aporta el comienzo de ese ciclo. En cuarto creciente, eh, va, es como podríamos decir que la luna nueva es el nacimiento, el cuarto creciente es la doncella, es la bella mujer, eh, la virgen, ¿no? la eh, después la luna llena, es la luna que está embarazada, está preñada de un destino, de una situación. El cuarto menguante es cuando ya da luz y cuando ya es la mujer, eh, podríamos llamar en un ciclo de mujer, una mujer de, de, de 40, 50 años, donde ya sabe para qué está ahí, es dueña de sí misma y sabe para dónde va la situación. Y, y finalmente culmina con la nueva luna, con la nueva luna, La siguiente, la siguiente unión sol-luna. Y esto, ¿esto qué quiere decir? Que a nivel de ciclos personales uno debería como armonizarse con ese ciclo lunar. Proponer ideas nuevas, eh, generar nuevos conceptos, generar nuevos caminos en luna nueva. Empezar a desarrollarlos en el cuarto creciente. Mostrarlos al mundo, publicarlos, publicarlos, eh, volverlos una realidad externa en luna llena y empezarlos a recoger en cuarto menguante para volver a nacer el mes siguiente con la luna nueva. Claro, cada lunación está en un signo zodiacal determinado. Luego las lunaciones, por ejemplo la lunación pasada que fue de Virgo, tiene que ver con Mercurio, tiene que ver con el análisis, la síntesis... Puede tener que ver también con el servicio, con el dar. La lunación sí. es la luna nueva, ¿no? La, la luna nueva, sí. sí la luna la, luna nueva. La, si la anterior fue en Virgo, fue aquí el aproximadamente el agosto 28. Creo que fue como el 29 o 28 de agosto, sí. Sí, exactamente. Esa, esa luna nueva, digamos que va a marcar de acuerdo a, a donde caigan cada una de nuestras cartas. va a marcar cuál va a ser la casa astrológica que se va a activar durante ese mes. <risa> ¿Cuáles cuál van a ser las, las necesidades a generarse? ¿Cuáles van a ser las ideas y las semillas que se tienen que desarrollar en los próximos 28 días? En o sea, el, claro, Luna... el caso tuyo, casa 2. En el caso mío, casa 2. Casa 2, Casa 2, y acuérdate además que Casa 2 y los planetas que están en casa 2, ¿no? Okay. Y además los aspectos que hace Casa 2, los aspectos que hacen los planetas que están dentro de la casa 2 con los otros planetas. Por ejemplo, si sí, por ejemplo yo tengo el Sol conjunción Mercurio en casa 2, y está en trino con Marte y en cuadratura con Neptuno. eso es muy importante tenerlo en cuenta porque los aspectos son como una mesa de cuatro patas. Tú, dices, tú mueves una pata de una mesa y se mueven las otras tres. Entonces, si se activa un aspecto, por ejemplo en mi caso, se, se activa Sol conjunción Mercurio, inmediatamente se activa Sol Trino Marte porque es el aspecto natal. Ah. Es decir, los aspectos natales son como un, eh, sí, como una mesa. <risa> ¿Sí? Tú mueves. activas un aspecto y se activan inmediatamente los los otros que están haciéndose a, allí luego eh, en el inicio de la luna nueva uno si uno gusta de meditar es, es una época muy importante para hacer una meditación para que lleguen las nuevas ideas si uno gusta de sus sueños es un día muy importante de tener un cuadernito al lado de la cama con un esfero y anotar el sueño que tuvo esa noche Esas dos, esas dos o tres noches siguientes eh, si uno es más bien pragmático y no le gusta ni meditar ni soñar, pues entonces esté atento a las señales y símbolos que le dan en el trabajo en la vida, en las llamadas, en los familiares porque ahí está implícito una semilla que se va a venir desarrollando en los próximos 28 días y qué mejor que estar atento a hacer crecer esa semilla para ver qué fruto nos trae, para ver Qué manzana deliciosa está en la luna llena. Súper. Ah, pues, pues ahí ahí está un tip bien interesante. O sea, las lunaciones por lo general se dan en, en los 12 signos 13, ¿no? O sea, por, porque son son 13 lunaciones al año. Eh, ¿O 12? No, sí, son 13. Pues son depende. 12, a ver, depende del año, sí. Sí, sí depende. Entonces, por ejemplo, ahí nos estaban preguntando que la, para la próxima lunación que es en Libra, que pues queremos tener en cuenta, pues ahí ahí ya bien lo dijo Juan, es en nuestro inventario natal que, que tenemos en, en Libra, ver qué casa ¿Qué estamos en Libra, oh. exactamente, ¿Qué, qué hay, qué planetas hay en Libra, en qué casa está Libra. Eh, oh. Indudablemente es una es una luna de Venus, entonces. Eh, se activarán los gustos personales, se activará el qué quiero, qué necesito, qué me gusta. Eh, se tiene que activar eh, también eh, la vida en pareja, las reconciliaciones por un lado o, o, o las luchas por otro lado. Depende de en qué momento esté uno. Mm, la luna nueva habría que... Que mirar a qué horas cae exactamente y hacer una carta de ese momento para ver qué, qué se activa a nivel general, pero a nivel particular sí es mejor verlo en, en, en la carta de uno, ¿no? Como preguntarse, bueno, ¿qué tengo en Libra? Y lo mismo, ¿qué tengo en el opuesto, no? ¿Qué tengo en Aries? Porque ahí es donde va a resultar el, el hecho, ¿no? Ok, súper. Súper sencillo. Sí, sí. Entonces, identificar esas cuatro. Instancias de la luna es muy sencillo. Con cualquier software de astrología es ubicar la conjunción, que viene siendo la luna nueva, la primera cuadratura, el, el recorrido cuarto creciente, la segunda cuadratura u oposición, está mal dicho segunda cuadratura, sino es la oposición que viene siendo luna, luna llena. Luna llena, y ya la decreciente o cuadratura eh, sería aplicativa, ¿sí? Sí, aplicativa. Sí, sí, sí. Viene siendo la el cuarto menguante, y para volver nuevamente a iniciar la, el ciclo con la próxima luna nueva. Súper, muy fácil. Por ejemplo, eh, tenemos el sol en Virgo, en este eh, la luna pasada fue el sol en Virgo. Uh -huh. Fíjense que uno debería empezar a sintonizarse un poco con lo que es Virgo, que es la Virgen, ¿no? Pues la Virgen, si la miramos desde un punto de vista mitológico y, y antropológico, la Virgen no es lo que conocemos hoy por Virgen, que es la que no se acuesta, no se le ha acostado sexualmente con alguien, no ha tenido relaciones sexuales. No, la Virgen en el pasado era una mujer que podía ser, que podía tener hijos, pero la principal cualidad de esa Virgo era que era dueña de sí misma, es decir, no pertenecía a nadie, no, no tenía que rendirle. le decía a nadie, era ella para sí misma, de pronto para sus hijos, pero para sí misma, era lo más importante. Luego, detrás de Virgo, si, se, si nos fijamos Virgo, el opuesto a Virgo es Pisces, no que Piscis es todo lo contrario, Piscis es de todos, Pisces es, es eh, el que necesita siempre estar en, en comunión con todo el mundo, Virgo no, Virgo necesita saber quién es y saber qué, qué tiene y cómo lo tiene y hacia dónde se dirige. Es, es más dueño de su propia vida. Entonces, si hay una luna nueva en Virgo, eh, uno debería eh, procurarse buscar las virtudes que lo hacen ser dueño de sí mismo, para que en esta luna llena de Pisces disfrute y se relaje una vez encontradas esas virtudes. Ajá, súper. Muy chévere esa reflexión. Bueno, hoy hemos estado nosotros aquí reflexionando. Me gustaría nos llegaron un par de sugerencias, pero las personas que nos escribieron no las veo conectadas. Graciela, ¿no? Graciela sí. nos sugirió que tocar unos, do... unos ejemplos cortos ¿sí? de, de cómo llegamos a la astrología, ¿no? De cómo llegamos a la astrología, sí. bueno ahí no una amiga Marta Cecilia está alzando la mano si quieres maneja tú eso, si quieres es fácil, eh, haz clic sobre las manos, sobre el icono de la mano gris y ahí el software te organiza rápidamente ¿Quién es? ¿quiénes quienes están acá Yo veo Marta Cecilia Obrefón sí eh vamos a ver si tienes micrófono y parlante dijo que no se equivocó que se equivocó acabo de poner aquí por el chat Ok, eh, hagamos una cosa. Eh, ¿Quién tiene, quién es Virgo? ¿Quién de pronto cumplió años en agosto, septiembre? Eh, y quiera que publiquemos su carta en el software de Painastro. <risa> Sandra otra vez. <risa> Saludos. No, no, cambiemos. German. <risa> Germán, yo por ahí tengo los datos de Germán, creo. Eh, no, Sandra, es La que... alimentación que nos hicieron es que... es que... Eh, hacer descripciones más cortas para poder... que más personas puedan pasar, ¿no? Sí, sí, sí, la idea es... Eh, ya, ya Sandra se sintió. No, Sandra, tú cuando quieras, lo que pasa es que queremos dar prioridad... <ríe> a, a otras personas. A mí me eh, encantaría leer, leer más cosas de Sandra, que me parece una persona tan interesante... Sí, super. pero me da pena también con las otras personas que, están, que nos, nos siguen a través de estas charlas entonces creo que eh, Herman tú tienes no pero entonces para Germán. Herman Herman es ah, un okay. personaje un perfil bien interesante él vive en Quito Ecuador eh, y es bailarín profesional de tango ah qué maravilla <risa> si es quieres ábrele ábrele micrófono a Herman y yo voy aquí creando los datos, aquí ya me los envió bueno, primero comprobemos si hay buen micrófono mire que como se activa hola Germán eh... hola Jairo ¿cómo vas? bien, ¿si ¿sí me oyes? súper fuerte y claro ah, sí si sí, sí está bien, ¿me oyen? fuertísimo, sí señor, te escuchamos. Ah, bien. bueno, bueno, bueno, entonces estoy, estoy gritando entonces. ¿Cuál es tu fecha de.. <ríe> ¿fecha de... <ríe> no, aquí ya la <ríe> Sí, mijo, es el, el 10 de agosto de 1954 en Manizales, Caldas. Bueno, ¿y qué haces por allá en Quito? ¿Qué te llevó la vida a estar por allá desde Manizales? ¿eh? El karma. Mijo, el, el, el universo, claro. El universo me trajo acá a cumplir mi misión acá no sé cuánto tiempo. Me tocará. Estar acá. Aquí soy profesor de tango, eh, bailarín profesional y empresario de tango. ¡Qué maravilla! Qué bien, qué bien. ¿La hora es una treinta, sí. Germán? Sí. ¿Qué, mijo? La hora. La hora, una treinta, sí señor. Una treinta PM. Okay. Bueno, ¿y el, el hablado ah, pero... paisa ya se perdió o todavía sigue...? Pues ustedes son los que me tienen que decir cómo me escuchan, si hablando ecuatoriano o paisa todavía, no sé. Un, un mix. Ah, sí, bueno, sí, muchas veces paso desapercibido, más cuando eh, estoy con gente ecuatoriana, pues tú sabes que uno, uno va, se va insertando en la, en la cultura, en la cultura que lo que, que lo recibe, ¿no? Receptora. Claro, claro. Tienes que hacerlo además porque porque por los modismos y todo eso no te entendería. Claro, claro. Aquí, pero este hombre es Leo, no Virgo. Pero bueno, miremos ahí el. Bueno, miremos dos dos o tres cositas. No, sí. Hermano, la carta está eh, perfecta, es así. Me parece muy interesante con lo que cuentas que pues que eres de Manizales y estás viviendo en Quito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Eh, miremos en la carta de eso cómo tenemos un Sol conjunción Plutón en, en Leo. Ajá, pierde esa carta, es eclíptica, ¿no? No, güey, no importa. Ah, bueno, bueno, porque ascensional se va, el Plutón se va bienco. No, no, que... no, no, no me, no me quita el Plutón de ahí al ladito, oh. <risa> que ese es muy bueno. <risa> <risa> Más cerquita. <risa> Bueno, pues fíjate cómo, cómo la energía del Sol Plutón, que es una energía de transformación y cambio, pero además, sí. eh, como le decían los antiguos griegos y romanos, que Plutón le ponían el eufemismo de ser rico. Así de, es. De, Detrás de, de los cambios hay riqueza, mucha riqueza. En los. Eh, En las partes ocultas de Plutón se encuentran los tesoros más grandes. Cuando está en conjunción con el Sol tan pequeño, en una conjunción tan corta, hablamos de 17 a 24 grados. Claro, el 7 eclíptico. Sí, no importa, no importa. <risa> eh, tenemos eh, que hay una gran necesidad de cambio y formación eh, porque... Si vemos por una progresión secundaria hacia adelante, hay siete grados, entonces quiere decir que más o menos a los siete años de edad eh, tuviste un ejemplo de una gran crisis y transformación que de pronto se vio reflejado en tu vida familiar o en, de pronto en el papá eh, o en la persona masculina cercana a ti, que indudablemente debió marcar como el andar de la vida y ha debido mostrar... ¡Wow! Oh, ¿Qué sonó la licuadora? <risa> uh -huh. eh, ya ha debido eh, mostrar como una pauta de para poder eh, poner a el sol, para poder encender el sol. Y las virtudes del sol es necesario hacer transformaciones y crisis. Y yo creo que el hecho de, de estar en Quito y cambiar de cultura y... formas de hacer las cosas, formas de decir y poder, eh, es lo que mejor se acopla a ti para poder brillar y poder encender todas las virtudes que tienes para dar como ese sol en Leo, ¿no? Es posible. Así que, es. Sí, es posible que aquí en Colombia eh, ser un eh, profesor de tango eh, no sea tan fácil como pueda ser allá en Quito, ¿no? Sí, no, es complicado porque el tango en Colombia es supremamente bueno y los bailarines, el último campeón mundial de tango es de Colombia, es colombiano. Tenemos tres campeones colombianos ya en, en Colombia, vamos. Y el nivel de tango de Colombia es súper alto, muy muy bueno. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces fíjate que a mí me gusta que, que eclípticamente tengan 7 grados. <risa> sí. Bueno, aquí yo quiero hacer una aclaración es que, eh, que es algo valioso también del de aporte de Juan, pues nuestra escuela o la escuela en que nos formamos la mayoría de de pronto de personas, hoy en día ya no tanto, pero, pero sí hay un número importante de personas que manejan el sistema eclíptico y ascensional bajo el modelo topocéntrico, ¿no? Y, y entonces por eso, Germán es uno de esos personajes que maneja ambos sistemas, Entonces de, sí, entrada... con ver, con sí. entonces de entrada entonces eh, de entrada me ha gustado mucho ese aporte de, de juan y, y otras escuelas y otros enfoques en astrología porque no necesariamente pues eh, debemos ser un poco radicales en esos conceptos no y, y es válido también eh, por ejemplo esta lectura que está haciendo juan es muy válida es muy válida y el mismo germán está haciendo retroalimentación de de eso y hay un tipcito que diste muy chévere Juan que fue la progresión en secundaria ¿no? que se mide bajo el sistema voy a cerrarle el micrófono a Germán a que tiene ahí la licuadora prendida <risa> que que genera que genera pues una una lectura interesante y, y de hecho nosotros medimos las las diferentes progresiones bajo posiciones eclípticas bueno voy a abrirte el micrófono Germán para para pues eh, agradecer tu Tu, tu aporte la verdad fue muy interesante, muy cortico, pero, pero bien interesante, se me perdió. Eh, quería decirte una última cosa, Germán, y es como eh, todos los planetas que tienen aspecto con el Sol, el Sol es el símbolo de la maduración en la carta natal. Y cuando el Sol va tocando los planetas a medida que van dando eh, sobre la carta, pone a madurar eso que representa ese planeta. Por ejemplo, en tu caso, hacia los siete años... se puso a madurar a Plutón en tu vida, bueno, seguramente con un acontecimiento y una situación mira, dramática is. y compleja okay, Pero, sí. eh, esa situación eh, es interesante poderla recoger para poder ver qué es lo que quiere esa semilla de Plutón en tu vida, qué es lo que necesita ser transformado, modificado uh -huh. a nivel familiar sí. y a nivel personal ya yeah. eh, posteriormente eh, el sol si sigues con las progresiones vas a ver que va a ser una conjunción con con Venus y ese ese es un punto también bien importante en tu vida yo creo que sí, eh, vamos a, a gracias Germán eh, Germán por eh, chicos yo yo, yo yo quisiera yo quisiera yo tengo una duda ustedes por qué ponen el el ocaso en, en la carta aquí en el, en, en el ascendente ponen el ocaso Y en el descendente ponen el, el, el nacimiento del, del sol. Si, si ustedes hacen. Mira, eh, si yo pongo el sol al oriente, o sea, a la izquierda de. A mi izquierda donde está. Pongamos como ejemplo mi carta que es ascendente Sagitario. Sí. El, sol, el sol en teoría está a las seis de la tarde ahí en Sagitario. A las ocho está en la cúspide de la doce. A las sí. diez está en la cúspide de la once. 6, 8, 10. A las doce están en medio cielo. Así eh, a las dos de la tarde estaría en la cúspide de la de la nueve. Uh -huh. O sea, yo nací una y media. Ustedes uh -huh. saben que teóricamente no, el, el, el, el nacimiento del sol no es a las seis en punto, sino cinco y media, cinco cuarenta y cinco. Si ustedes hacen el cálculo, estaría cinco cuarenta cinco, cinco y media. y el sol está exactamente a las 2 de la tarde en la casa 9. Mm. Eh, escuché, acá a escuchar que tú, que tienes tu sol, eh, Juan Carlos, tú tienes tu sol en la casa 2, ¿cierto? Así es, sí. sí. Eh, sí. Entonces tú naciste entre la 1 y las 2, 2 a ver, 6, 4, sí, entre las 2 sí. y las 4, entre las 2 y las 4 de la mañana, ¿cierto? Correcto. ese es, Jairo creo que también tiene sol en casa 2, entonces Jairo nació entre 2 y 4 de la mañana. Sí. Porque sí. yo les he a ustedes ahora diciendo que, Eh, al, al, a la, las 12 de la noche están en el medio cielo y es al revés ah no, sí, sí, se, sí, se, sí sí sí es al sí, sí, sí, revés es el medio cielo quedaría lo abajo un lapsus sí, un lapsus ¿sí, no? sí sí sí, sí ah, ah, bueno, bueno, bueno. ah bueno bueno chicos bueno bueno esa era la duda que yo tenía nada más okay. chicos muchas gracias muy amables por la invitación y por y por haberme prestado atención muy amables de su parte, okay. un abrazo sí, muy grande gracias. para todos un abrazo Germán Sí, Creo de pronto que... fue un lapsus un lapsus linguis Sí Sí, es correcto, el sol sí, Me, me desnudó Ah, sí, aquí está Juan Y venga, yo me desnudo también Ah, pero su carta la hemos visto muchas veces, ¿o no? ¿O no? Eso más bien pongan la suya Bueno, ¿quién más quiere participar? Bueno, nos quedan 14 minutos, Juan De pronto una pequeña Y y, y la y la encuesta que tenemos para el día de hoy Okay. Bueno, ya tenemos 28 personas conectadas. Hemos tenido buena audiencia el día de hoy. Sandra Castañeda sigue. Yo, yo, yo, yo, yo. Bueno, pues sí, ahí sí, está Fina, mira, hay más... Ahí, ahí más alzó la mano Fina también. No, Sandrita, Fina. es que es que es que si no hubiera nadie más con mucho gusto. Para para el, dos de ocho días le damos el plazo a, a Sandra. Fina, te abrí el micrófono, eh... Miremos a ver si Fina tiene audio, sonido. Fina creo que está en España. Hola, ¿me oí? ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos, Fina? ¿Me oí? Yo no. ¿Tú no nos escuchas? Yo sí te escucho. Bueno, pues yo nací, yo... Sí, sí, yo perfecta. Mira, yo tengo, entre Virgo y Libra, tengo seis planetas. Los tengo todos los planetas a la O sea, acércate al ascendente en lo, en lo cuarto y en lo primero. Fina, si quieres escríbenos eh, tu fecha de nacimiento para poder hacer eh, tu carta en el board. Se nos, va el, se nos fue el audio, creo. Sí, es que es por lo que no tiene corona de audífono y micrófono. El cuadrante, ¿no? no, y parece ser que es de ¿Sí? comunicación. Que tengo, sí, sí la tengo. Sí, sí, sí, pero es como ah. problema de comunicación. No, no te alcanzamos a oír, ahí sí. Sí, sí, sí. sí. Ponnos en el chat tu fecha de nacimiento para que... Juan, si quieres me la dictas no. porque yo, yo yo, voy aquí a... Eh, no, no la veo. ¿dónde están? Oh, ¿Sabes qué, Juan? Hagamos una cosa, es que ya nos quedan 12 minutos y... Ah, la... Fina, vamos a hacer una cosa Gracias. mejor, es que, es que ya nos quedan 12 minutos y yo creo que no, por tiempo estamos ya cortos. Entonces más bien más bien para la próxima sesión envíanos por correo tu... Eh, no sé. Y entramos Eso. contigo de primeras. Jairo sí. ha preparado una encuesta, eh, una encuesta que vamos a abrir aquí para que discutamos. Ya saben cómo... Cómo aplicar a la encuesta, ustedes les dan eh, en sí, en no. <risa> bueno, la pregunta es: ¿existe un destino predeterminado? ¿Un contundente sí, un contundente no o un, con, ningún contundente? Sí, no, libre albedrío más destino. Si tenemos muchos Géminis acá, nos van a ir por el sino. <risa> Si tenemos signos fijos, van a ir por una de las dos respuestas. Nosotros no podemos votar, ni Juan ni yo. Uy, ya votaron todos, creo. Ah, no, el 80% faltan poquitas personas. Cuando lleguemos al 90% cerremos. Bueno, la mayoría de personas creen un destino predeterminado. Eh, creo que también es por lo que hay como un gremio astrológico acá, ¿no? Vimos la encuesta pasada que la mayoría de la gente tenía unos conceptos amplios de astrología. Eh, a mí me gusta mucho la frase de Jung con respecto al destino. El destino es aquel eh, aquello, aquello, es cuando no, el libre río, más que el destino. El libre albedrío es aquel es cuando hacemos de buena gana, de buen gusto lo que nos toca hacer. En cierta medida está implícito el destino allí. Hay un, hay un cuento que habla de un muchacho que vivía en un pueblo y que salió a hacer su mercado en la plaza de mercado y vio la muerte. Y en el momento en que vio la muerte se asustó tanto, tanto, tanto que salió corriendo, cogió el dinero que tenía para hacer el mercado, cogió un transporte, se fue a otra ciudad distinta, llegó a un hotel. Entró al cuarto de su hotel, se acostó en la cama asustado, respirando profundamente y pensando, ay, le saqué a la, la, la, la muerte la cara. Y de repente es que suena la puerta, golpeando, tac, tac, tac. Y él abre la puerta y es la muerte. Le dice, ¿pero cómo te dejé en el pueblo pasado? Y la muerte le dice es que teníamos una cita, era aquí, en este hotel. Ese es un, ese es un, un cuento un poco predestinado a que. no se sabe realmente si si cuando uno huye de su destino está realmente llegando a él listo ya ya voto el ya la cerraste no so, ah ya la cerraste sí sí entonces el 17 por votó que sí 4 por votó que no y 78 por votó que sí y no hay un libre albedrío de destino yo me uno hace 78 por ciento y ahorita Eso que le dices otra y, y ahorita que le dices con el ah bueno la otra pregunta es basado en tu experiencia con la astrología ¿se puede predecir? ¿sí o no? <risa> eh, haciendo, bueno mientras votan les comparto una reflexión eh, ahorita que tocaste tema muerte yo, yo este martes lunes martes tuve una situación personal de, de un familiar que murió y ayer eh, pues me tocó viajar fuera de la ciudad y ayer pues con con unos familiares hacíamos esa reflexión ¿no? quién se iba a imaginar la semana pasada o el día anterior que íbamos a estar reunidos en esa ciudad eh, alrededor de ese tema y, y, y esos es destinos o sea a mi modo esos destinos o sea es una situación que uno no no tiene nos tocó reunirnos a, a nosotros en, en ese aspecto en ese escenario Entonces, hasta qué hasta qué punto es destino y hasta qué punto es libre albedrío. De alguna forma, yo no tenía en mis planes desplazarme fuera de la ciudad ni, ni estar en ese escenario. Es algo que no controlé que yo no no no era de mi decisión, ¿no? Listo. Eh, Dime. Eh, ahí ahí en, en el chat nos escribió Aída González una, algo interesante. Se puede, pero no se debe. O sea, yo le pondría, en lugar del no se debe, le pondría se puede, se debe, ambas preguntas. A mí me parece interesante porque eh, los astrólogos de la edad media, por ejemplo, que no tenían software ni astrólogos, ni computadores para hacer eh, cálculos tan buenos como los que hace Jairo con su software, hacían cartas supremamente precisas y hacían predicciones supremamente eh, atinadas. Y es bien interesante hacer una reflexión de eso porque Eh, en la Edad Media o incluso en el pasado, la gente en general no tenía sino una forma de vivir, es decir, no tenía sino un medio de vivir que era su corporalidad, su cuerpo, su, su, sus recursos básicos. En este momento, en nuestra era actual, como tenemos nuestra pirámide en la parte baja cubierta, es decir, la parte de alimentación y salud más bien cubierta, tenemos muchas más formas de vivir los aspectos astrológicos. Luego es mucho más difícil predecir con, en este momento de la historia, porque un, un aspecto que antes, eh, cuando un astrólogo en la antigüedad miraba eh, Marte en cuadratura Sol y podía decir, va a tener un golpe en la cabeza con suma precisión, en este momento no podemos saber eh, si el golpe va a ser físico, va a ser emocional, va a ser mental o va a ser en un sueño. Eh, es decir, en este momento tenemos un abanico muy amplio eh, para vivir eh, en muchos espectros, en muchas zonas de nuestra vida. Y eso es, y es interesante porque la astrología, con esa pregunta que precisamente hace Aida, eh, deberíamos nosotros como astrólogos predecir con tanta certeza una situación que en realidad esa persona la puede vivir en muchas formas, de muchas, de muchas situaciones, uh -huh. como para ser... Como para hacer esas gra grayas que decían cómo iba a ser el destino de las personas, específicamente que se iba a caer en un hueco, luego iba a atropellar un carro o algo así, cuando en, en realidad la persona puede tener muchos niveles para vivir eso. Yo personalmente no estoy de acuerdo con, con la predicción precisa y, y, y puntual, porque me parece que uno se vuelve un agente del destino, y el agente del destino es oscuro, es negro, es gris. Es mejor. Darle la oportunidad a la persona que nos consulta de ese regalo que es el presente, de que la misma persona abra su regalo sin que otra persona, un astrólogo, se lo esté abriendo por ella. Entonces a mí me gusta dar pautas, pero no nunca una predicción completa. Mm. Bueno, mira, Alida dice una, una reflexión muy interesante, ¿no? Sí, esto de predicciones de coger con pinzas, o sea, esta fue una pregunta abierta a la que compartimos, el 95% dijo que sí y el 4% dijo que no. Eh, pero esto es una pregunta abierta que hay que manejar con pinzas y Alida hace una, una reflexión bien interesante que, que ella dice que fui marcada por una predicción o sea pues no sabemos ni el escenario ni lo que pasó pero, pero por eso es la responsabilidad tan grande no tanto porque funcione o no funcione la predicción porque sea tan exacta o no sino que los seres humanos somos eh, de alguna forma también creadores de nuestras realidades Y, y, y una sugerencia o influencia externa de un tercero de alguna forma si somos muy susceptibles de si tenemos mucho de mutable puede puede generar eso no a mí me parece fatal fatal una predicción hacia una persona concreta porque eh, me ha dicho no nos estamos metiendo en una vida ajena y además estamos eh, Mejor dicho, estamos evitando que la persona abra su regalo de su día a día, eh, ella misma, y, y se sorprenda con lo que le trae el destino. Mientras que cuando uno de astrólogo hace una predicción de hechos concretos, eh, lo que hace es dar ya un dique, un camino hacia dónde dirigir ese asunto. Y es peligroso porque el, ese mismo aspecto astrológico se había podido vivir de miles de formas. Y, y sobre todo, de formas que ella que esa persona necesitaba vivir y no que el astrólogo necesitaba verlo, ¿sí? Bueno. Es decir, eh, eh, yo pienso que la predicción, uno debería hacer predicciones más de, de, de abra su emocionalidad hacia esto o aquello. Eh, o, o más bien, preguntas con la predicción. ¿Usted qué piensa de, de una situación emocional de esta forma o qué piensa... es decir, no no no, hacer, no ser tan puntuales con la astrología me parece muy riesgoso ser puntual inclusive con uno mismo no uno mismo mm. como astrólogo eh, se puede volver uno muy obsesivo con eso y, y pierde la fantasía del regalo del día a día <risa> <buena Es> <risa> o como dice Ceci, ¿no? nuestra querida amiga Ceci más que predicciones son previsiones ese enfoque me gusta me... ¿más que predicciones son qué? previsiones <risa> previsiones, ah ok, bien, bien, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, súper, bueno, ya estamos llegando al final de esta tertulia a la carta, la verdad me gustó mucho, estuvimos conectadas unas 33 personas, y, como les seguimos diciendo, este es un ejercicio nuevo que estamos haciendo, que poco a poco lo estamos confeccionando, dándole forma, la idea es que... Que pues ustedes, cada una de las personas que nos están acompañando ahorita en tiempo real, pues nos hagan sugerencias, ideas para, para mejorar e esto. Y, y pues muy contentos, y, y Juan, pues muy contento también de que nos sigas acompañando en este espacio. Mañana tienes tu tu sesión abierta. ¿Con qué tema? En tu, en tu sala virtual. Sí. En la sala virtual vamos a hablar de los valores. Y, el signo zodiacal, y la mitología del signo zodiacal de Tauro. Super. Eh, empezamos a las 5 pm hora Colombia. En mi blog, que es astrología y mitos.blogspot.com, van a encontrar el enlace. Esta noche lo voy a poner allí. Para que ingresen mañana a las 5 pm hora Colombia. Ok, super. Eh, Jairo, eh, la última invitación que quiero hacerle a nuestra audiencia es. como esto se llama Tertulia a la Carta, eh, que envíen al, al correo de Jairo Fonseca en su espacio Astrología Así de Simple, eh, que nos envíen sus sugerencias para que en este espacio las las abordemos y podamos tener una interacción. El que envíe la sugerencia, que esté atento a tener su micrófono ese día abierto para que podamos interactuar. Ok, ahí estaban preguntando que cómo entraran a tu sala. Eh, tu, tu página, si quieres, escríbela ahí en el chat y se la envías a todos. En la, gracias, de, la, de, la de Blogspot o en el muro de Facebook. Últimamente, Juan y yo estamos muy Facebookcianos, se dice. <risa> <risa> Compartiendo mucha mucha información por Facebook. Eh, búsquenos Jairo Fonseca, Juan Carlos Gómez, el burro por delante. Eh. <risa> Y, y ahí estamos en contacto es una, es una herramienta interesante un día esto tenemos que grabar un podcast únicamente de, de, de Facebook, quiero quiero hacer con Juan un podcast de de las potencialidades que tiene ahí Juan ya les compartió su, su página en, en Blogspot ahí pueden eh, acceder a la a la pues, a variedad de información astrológica que tiene y, a, y específicamente a las sesiones que están desarrollándose los días jueves Bueno, no siendo más pues muy rico, muy enriquecedor, aprendimos varias cositas, eh, me uno a la invitación de Juan, cualquier sugerencia, idea, por favor nos la nos la comparten por el correo electrónico y en la medida de las posibilidades la, la desarrollaremos, una hora, como se dan cuenta es un espacio que se pasa muy muy rápido, en lo posible pues trataremos de, de desarrollar más, más ideas o si no poco a poco cada miércoles lo, lo vamos haciendo. Este viernes iniciamos curso de Lilith Luna Negra, como siempre la primera sesión es abierta de acceso gratuito para que se den una idea de la mecánica del curso, aunque ya varios de ustedes conocen el desarrollo que Diego hace. Es primera vez que en este espacio desarrollamos Lilith, entonces eh, una invitación especial. Yo personalmente no conozco, no manejo Lilith, entonces ya, ya tengo una información interesante para mí. Y posteriormente, eso va a ser a las siete y media de la mañana ahora Colombia, de siete y media a nueve y media, son dos horas. Ese es un curso que van a manejar el viernes, este viernes, pasado mañana. Ese es un curso que van a manejar Marcela y Diego. Yo yo la verdad no va a estar presente, van a estar ellos. Tengo entendido que le van a dar cierto énfasis de astromedicina, que es la especialidad de Diego, y pues Marcela también por, por ser también médico, psiquiatra, pues tiene ahí cierta... cierta cierto aporte interesante eh, entonces pues es la invitación a que las personas que ciertan cierta afinidad hacia, hacia el curso lo, lo tengan presente y posteriormente hacemos un break de media hora a las 10, de 10 a 11 se hace este espacio de tertulia a la carta con, con, con ellos también entonces Juan, estás cordialmente te invitado si, si puedes acompañarnos a ambos espacios Muchas gracias. Quería terminar diciéndole a Marcela Vargas que nos escribió una sugerencia, eh, que sería bueno que le nos dedicaran un espacio cada uno. Claro que sí, esa es la idea. Por favor, Marcela, escríbele a Jairo tus datos de fecha de nacimiento y el próximo miércoles con alguna pregunta en concreto y el próximo miércoles la analizamos. Agendamos a Fina y a Marcela para la próxima semana, ¿no? Bueno, les pedimos eh, paciencia, o sea, paciencia porque es que también... En promedio estos espacios se están conectando entre 25 y 35 personas, entonces eh, ustedes comprenderán pues que no, no no no por por tiempo no es muy difícil pues trabajar a todo el mundo, ¿no? entonces poquito de paciencia, la idea de esto es aprender, es divertirnos un poco, vamos a en lo posible a hacerlo más democráticamente posible, no extendernos demasiado como hicimos hoy con Germán y, y dar un aporte interesante que a la vez a la persona que comparte su esquema y a quienes asistimos pues de alguna forma nos enriquezcamos bueno, Juan yo me despido, te dejo con la última reflexión de siempre un gran abracito, nos vemos mañana gracias. en su sesión, yo estaré ahí pendiente y a todos ustedes gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad, yo los dejo con Juan, un abrazo chao. Gracias Jairo eh, pues gracias a Jairo por este espacio tan sabroso que arma en su astrología así de simple quiero invitarlos a que cuando miremos la luna en el cielo no nos fijemos solamente en su belleza, sino que veamos que detrás de esos ciclos lunares está la vida misma y que en todo momento podemos, eh, si nos proponemos, echarle agüita a esa semilla que se siembra en las lunas nuevas y recoger los frutos en luna llena. Además, eh, quiero invitarlos a que estén siempre dispuestos al destino, disponibles, esa es la mejor palabra para recibir el destino de la mejor manera. Un abrazo y los que quieran nos vemos mañana en mi espacio a las 5 de la tarde. Hasta luego.